mana los miércoles te recibimos Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días, este, Juan Pablo y a todos los compañeros y compañeras que andan por ahí aportando y acompañando en Radiocracia. Cintia, ¿qué nos va a traer hoy tu, tu mirada? ¿Qué nos va a acercar? Mira, tenía un tema que que si tenemos tiempo pues lo charlamos, pero hay una información de último momento, esta mañana se reunió la trabajadora Marianela Arfield, que conocimos su caso la semana pasada, una compañera que ha sido discriminada por su este, orientación sexual en la localidad de General Pico, en defensa al consumidor, en donde ella prestaba su, su labor diaria este, en condiciones absolutamente precarizadas, ¿no? como monotributista. Y te decía, esta mañana se reunió Marianela con la secretaria de gobierno de la municipalidad de General Pico, María Belén Lavecchia, y también con la directora de Recursos Humanos, Andrea Bustos, Eh, por supuesto, eh, está trabado el conflicto. Marianela ha llevado adelante las denuncias correspondientes contra las personas que eh, provocaban todos los abusos y las violencias dentro de, de esa dependencia municipal, eh, en particular contra Carlos Chamas, que es el titular de, de Defensa al Consumidor. Eh, desde la municipalidad han sacado un comunicado esta mañana, casi a la vez o a la par en el que al momento que llevaban adelante la reunión, deslindando cada una de las responsabilidades que se les imprimía a, a todos los funcionarios, advirtiendo que están llevando adelante las investigaciones sobre las personas denunciadas, y este, bueno, le ofrecieron en la reunión a Marianela eh, una suerte de contrato provisorio por tres meses, Eh, en otro lugar de trabajo, a quien, eso, eso cabe destacar, digo, están removiendo del espacio de trabajo a la este, trabajadora y no al violento, le están ofreciendo llevar adelante su, su labor en la dirección de tránsito de la municipalidad. María Andienda no ha querido dar declaraciones a la prensa, pero sí sabemos que está, eh, bueno, un poco contrariada con esta, con esta oferta, sobre todo porque, bueno, un contrato por tres meses no no le ofrece ningún tipo de seguridad y también por esta situación que, eh, bueno, te comentaba recién, ¿no? El, el traslado este, del lugar de trabajo lo llevan adelante sobre la persona que ha sido violentada y no sobre, este, bueno, los violentos, en este caso Carlos Chamas y otra trabajadora este, que dependía de él. Eh, esta es la información por el momento, Marianela se ha comunicado ya con la. Este, autoridades de, del Sindicato de Trabajadores del Estado, de ATE, para este, que la, la puedan asesorar al respecto, pero eh, la, el ofrecimiento de la municipalidad es este, ¿no? Eh, un contrato por tres meses, eh, bueno, ella ha sido casi peritada, ¿no? Le hicieron una evaluación psicológica antes de, de hacerle esta oferta, como si la persona que este, está recibiendo todo tipo de violencias en el ámbito laboral Este, tuviese que someterse a algún tipo de, de este, peritaje o dictamen de algún profesional de la salud mental, es increíble. Eh, el municipio saca un comunicado con el título Este municipio no avala ninguna conducta violenta. Y sin embargo, eh, con eh, las determinaciones que viene tomando, entendemos a algunas personas que están llevando adelante nuevamente la revictimización o... Este, eh, bueno Eh, la violencia institucional de reiterada sobre la, la compañera Marianela Harfen. Totalmente contradictorio, ¿no? Porque no no no no sustentan no no van a, a tolerar ninguna violencia, sin embargo, siguen tolerando a, a este señor en, en... Uh -huh. dentro del personal, por los adscriptos de la municipalidad. Sin embargo, es este bueno por un lado se dice una cosa y por el otro lado se hace otra. Revictimizando a la víctima una vez más, Cintia. Vamos a seguir de cerca este tema, por supuesto, porque este está atravesado por todos los tipos de violencias. No estamos hablando de violencia de género, de violencia por orientación sexual, de violencia institucional. Estamos hablando de violencia laboral, de precarización... Eh, realmente es un bueno un ejemplo más de los tantos que hay eh, dentro de la administración pública pero también en el ámbito privado y entonces ahí estaremos este, acompañando y, y siguiendo de cerca cada uno de los pasos que dé, en este caso, la Municipalidad de General Pico, pero también para que sirva como este, ejemplo ¿no? de visibilización de las eh, problemáticas que, que atraviesan eh, las compañeras que son... Eh, bueno, que, que eligen una identidad disidente o una, una sexualidad disidente y que muchas veces, la mayoría de las veces, queda totalmente eh, invisibilizada. Eh, ¿La compañera había recibido un apoyo el, el día de ayer, eh, una manifestación este para acompañarla? Exactamente, el día lunes, en realidad el día lunes se llevó adelante una suerte de escrache eh, en el que organizaciones feministas de General Pico y también organizaciones gremiales y sociales este, acompañaron a, a Marianela y a Defensa del Consumidor, que funciona en la terminal de Ómnibus de General Pico, pero se encontraron con eh, que estaba completamente cerrado el, el lugar, digamos que además era en, en horario de atención al público, pero este, quienes estaban ahí adentro trabajando dijeron que eh, bueno, habían tomado la determinación de cerrarlo al público para eh, atender casos particulares, realmente muy raro, eso no, no es habitual que suceda, y este bueno, el escrache sucedió bueno a puertas cerradas, eh, como no tiene que ocurrir, no es un servicio público. defensa del Claro, claro. Bueno, vamos a estar atentos a la prosecución de esta situación en pico, entonces, Exactamente, y, y, y si me das un ratitito nada más quería... Eh retomar un tema, pero si no tenemos, te eh, si cortamos, no hay problema. No, no, sí, cómo no, dale, dale, tenemos un minuto más siempre, Cintia. Tenía tenía ganas de retomar un, un tema de la semana pasada, en realidad eh, tiene que ver con el comportamiento de las empresas que son extractivistas y, y que destruyen nuestros, este, nuestras ciudades, nuestros ecosistemas, nuestras vidas, a partir del de el incendio que ocurrió en la localidad de América, no del partido de Rivadavia, Eh, que además este, queda en, sobre la ruta 33 al, al oeste de la provincia de Buenos Aires, a no más de 300 kilómetros de, de Santa Rosa, un incendio este, provocado por una empresa suiza, Glencore, eh, una empresa que alquilaba eh, galpones para supuestamente acopiar cereales, pero en los que se encontraron más de 700 bidones de 20 litros de este, agrotóxicos. Estos agrotóxicos provocaron el, el incendio que comenzó el sábado 4 de noviembre y que estuvo durante todo el día llevando este, bueno, temor a toda la población y eh, bueno, que requirió de dotaciones de bomberos de, de, de todo el, el, el, el círculo este, de, del, del partido de Rivadavia y también hasta de General Villegas acudieron dotaciones de bomberos y se perdieron varias Varias, este, varias máquinas. Eh, lo cierto es que nos interesaba retomar este, este tema porque eh, esa empresa eh, que vierte eh, o que es una de las que ac eh, acompaña o, o ayuda a que se viertan en el partido de Rivadavia más de 4.000 eh, millones de, de, de litros de agrotóxicos por año, solamente... Eh, empleaba o emplea a 14 trabajadores. Entonces, ¿cuál es el reporte económico que le este, producen estas empresas a las poblaciones? Ninguno. No, a la es población ninguno, definitivamente. Es todo destrucción, es todo extractivismo y es todo este, eh, daño a la salud de, eh, de los pobladores. ¿no? Hoy, este, esta semana, eh, se armó una asamblea importante en la Ciudad de América... Eh, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas están pidiendo una... que se, Primero que se cumpla la reglamentación, ¿no? porque estos agrotóxicos que encontraron eh, acopiados en este galpón están prohibidos en nuestro país y en particular en esta ciudad, pero están solicitando a su vez estos vecinos autoconvocados eh, que se reglamente... Eh, el Bueno, el, la, el agrotóxico puntualmente es el 24D, que por ahí quienes conocen... Eh, de, de, de agrotóxicos saben que está prohibido, pero en particular este, lo que faltó aquí además fue, este, bueno, control, que el Estado controle y no sea cómplice de, de, de, de, esta, de esta intoxicación, ¿no? de este envenenamiento que están provocando estas empresas. Eh, pero a su vez están pidiendo una nueva legislación para que todas estas eh, empresas de agrotóxicos, glifosatos, se ubiquen fuera del ejido urbano y periurbano. Pero creo que, que lo destacable es esto, ¿no? una empresa que, que se apropia de los recursos naturales, que vierte nuestras aguas y las contaminan todos los desechos y los agrotóxicos, solamente empleado en esa ciudad a 14 trabajadores. Bueno, y el reporte económico que tienen los agroexportadores, Cintia, te agrego un dato, no sé si lo habías escuchado, Desde la semana pasada el gobierno eliminó la obligación a los agroexportadores de liquidar los dólares en el mercado interno argentino. Así que ahora ni siquiera vamos a saber cuánta plata se fuga del país eh, porque esa plata que supuestamente tendría que regresar acá este a, por, por lo menos permitirle al gobierno a tratar de moderar y de morigerar el precio de la moneda estadounidense no va a ser obligatorio más, es una ley de 1964 que conoció el suelo ahora en las fauces de Cambiemos. Eh, bueno, los agrotóxicos comentado a la pasada y para agregar un, un apéndice más de preocupación, esos agrotóxicos que de hace décadas se están vertiendo en la zona núcleo de la siembra de la soja, este uh -huh. frente a la eh, impresionante inundación que se vive no solo en el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, norte de La Pampa, sino en to casi toda la región central de la provincia de Buenos Aires. imagínate que están ahora en todos lados, todos esos agrotóxicos que se fueron absorbiendo en el suelo y en las napas más altas del agua, ahora están en superficie con la inundación que nos, que nos hermana a todos, ¿no? más allá de los límites provinciales y toda esa cuestión silla de, de este departamento y de esta otra municipalidad, ¿no? Gran aporte comunitario y de información están haciendo los compañeros del colectivo sanitario y, y me parece que esto está empezando a... Bueno, cuando ocurren... Bueno, se se, se habla de que este es la, el mayor desastre ambiental que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, el incendio este del 4 de noviembre en la localidad de, de América y esto este, ha encendido todas las alarmas, pero lo cierto es que es importante eh, evitar estas esta, esta, semejantes destrucciones a, a nuestros ecosistemas, a nuestro planeta, a nuestros pueblos, y, y empezar a tener una verdadera conciencia y a, eh, bueno, como ocurre eh, en, la, en nuestras provincias de, del norte, ¿no? a resistir el avance de estos supuestos desarrollismos. Sí, sí, una resistencia que va a empezar un poco tarde ya. Pero bueno, hay que pararse sobre este conocimiento que justamente, como vos decís, hay que seguirlo al colectivo sanitario y ir este, aprendiendo más del tema porque definitivamente es algo que nos toca a todos. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Cintia, y estamos comunicándonos y construyendo comunicación comunitaria como lo hacemos todas las mañanas. Esto es Radiocracia en el 106.1. Radio Quermesa es comunitaria, es alternativa, es...